Eh, le agradecemos al senador Gerardo Montenegro que eh, una vez más participa de este uno contra uno radio. Hola Gerardo, ¿cómo estás? Matías Traverso y Fabián Pérez, te saludamos, buen día. ¿Qué tal, cómo están muchachos, cómo andan, buen día? Todo muy bien Gerardo, ¿vos cómo estás? Bien, bien, bien, trabajando. ¿Qué vamos a hacer? Y hay que trabajar, no queda otra. Sí, hay que trabajar, Termina la temporada y los dirigentes tenemos que seguir trabajando, digamos, no paramos porque... Que tenemos que ver cómo hacer la evaluación, cómo terminamos con el presupuesto del año, uh -huh. preparar el presupuesto para el otro año, calculo que recorrer a todos los esponsos para certificar si vamos a tener el apoyo igual que la temporada pasada. Bueno, ese trabajo, hablar después, cómo armamos el plantel, o sea, que este, yo diría que esta es la etapa donde más trabajamos. Sí, porque después lo que hacen es esperar y, y, y, y socorrer en el caso digamos, de que, de que de, la institución lo claro, no necesite. Manos del cuerpo técnico y los jugadores que, bueno, traten de hacer eh, lo que por ahí de pronto se ha pensado al conformar el equipo. ¿no? A ver, Gerardo, nosotros tenemos eh, un fuerte rumor de la posible llegada y creemos que va a ser así y por eso también queríamos hablar contigo de eh, la... Contratación de Silvio Santander en Quimsa, ¿esto es así? ¿Está cerca? ¿Estuvieron reunidos? Sí, hemos mantenido reuniones, no solo con, con Silvio y su representante, este, sino que además también con otros representantes de otros entrenadores. Digamos, un poco, primero para ver qué posibilidades hay de Santiago, porque la situación de Huevo, todos sabemos que nos ha dado una gran mano en Quimsa, que estamos muy agradecidos, pero su situación es de que tiene que priorizar la salud y su recuperación. Eh, más allá que tengo que hablar ahora que por suerte sé que ha he he ido muy bien la operación y estoy esperando que esté un poquito más tranquilo como para poder hablar con él pero obviamente estamos descontando de que no va a poder estar toda la temporada como uh -huh. además de que estimo que tiene que resolver situación familiar y todo esto hace que como dirigente tenga que este, bueno, por lo menos ir viendo dentro de los técnicos que, que están disponibles en la Liga primero ve cuál está disponible luego ve si hay alguna predisposición de, de venir a Santiago bueno, y a partir de ahí prácticamente inició una gestión así que sí, los de Silvio hablamos con, hablé con él eh, él ha manifestado que está dispuesto a venir a Santiago de el par es positivo así que bueno, creo que las puertas están abiertas para, para seguir adelante con la negociación y del plantel de la temporada pasada Gerardo, eh, ¿queda algún jugador? ¿están hablando con alguno? No, no eh, la, la verdad que este, el tercero anterior no tiene contrato, eh, bueno, salvo de que es el club, los demás no tienen contrato por dos años, eh, y yo, este, por eso mi preocupación en primer lugar es definir el cuerpo técnico, porque a partir de ahí este, el cuerpo técnico me va a decir que el jugador le interesa que continúe este, en el club, y nosotros podríamos hablar sobre una negociación, más allá que a veces los dirigentes tenemos nuestro corazón, nuestra mirada, pero siempre tenemos que obviamente hablar con el cuerpo técnico que tiene su idea de, de qué manera quiere jugar y qué sistema, de qué jugador se adapta al sistema de juego que él tiene o al, o al plan que tiene de cómo encarar este, la, la campaña de esta temporada así que este, primero vamos a poner el, en terminar la cuestión de El cuerpo técnico. Bien. Fabián. Gerardo, ¿cómo te va? Te agradezco el tiempo y sé que estás muy ocupado eh, por estos días, pero te agradezco el tiempo para charlar con nosotros. Eso en es primer lugar. No, al contrario. Siempre bueno, hay... bueno, bueno, bueno. Eh, Gerardo, eh, bueno, tengo la, la información, por ahí estoy equivocado, de que el técnico ya es, eh, ya está confirmado Silvio Santander, inclusive como que ya empezaron a trabajar en el equipo. De con contrato, se habló por ahí la posibilidad de una continuidad por ahí con otros roles del equipo de Damián Tintorelli. La llegada del pen el interés por Lucas Pérez, Diego García, eh, también está por parte de la gente de Quinza que tiene pensado armar un equipo para poder ganar la Liga Nacional de Básquetbol. ¿Más o menos así? Digamos que, a ver, en primer lugar, digamos, lo de lo de técnico, eh, lo tengo que ser, Seguramente en la cabeza de él está todos estos jugadores que vos me estás nombrando. Este, porque en las conversaciones que hemos tenido, obviamente uno conversa ¿qué, qué jugador te interesaría, toda esta cuestión. Así que, bueno, no, no está muy lejos de tu información respecto de una idea que pueda tener este, este Silvio, si es que te refieres a eso, porque que, con el que el único técnico que hablé es con Silvio, después hablé con el representante, no con el técnico. Y cuando hablamos de básquet... Él esgrimió alguna, alguna idea de lo que quiere. Pero bueno, este, pero yo no he iniciado todavía ninguna negociación con ningún jugador. Este, esto sí. Después, eh, lo, que, lo que tengan como idea él, este, bueno, es perfecto. Y seguramente si ya terminamos de cerrar la negociación, y a hacer la gestión como dirigente, lo que él me, me pida. Seguro. No, no, pero no fue un diálogo con él. Simplemente uno averiguando... Este, con los distintos representantes de los jugadores y, y el, el tanteo y el sondeo que se hace habitualmente este, bueno, daba todo esto bueno, entonces esperemos las próximas horas para, para confirmar oficialmente también entiendo la posición de, de tu posición, de hacerlo prolijamente con una conferencia de prensa con, una, con un anuncio este, seguramente con alguna charla pendiente en el medio con Oscar Sánchez que por estos días y por estas cuestiones de la operación no lo pudiste hablar Este, para hacerlo más prolijo, por ahí estás eh, atrasando un poquito el anuncio de que Silvio Santander eh, será el nuevo técnico de Quinza. ¿El arreglo podría llegar a ser por una temporada o por dos? Y... No, seguramente por una temporada si te... con cualquier técnico que a acuerde va a ser por una temporada con la opción a otra eh, okay. Lo que le ofrecí también al huevo en su momento, que él no, no, no pudo porque bueno, sabía que tenía que operarse y todo lo demás me gusta siempre... O sea, me gusta siempre contratar técnico por dos temporadas, ¿eh, padre? Okay, siempre me gusta, okay. digamos. Porque considero que... puede decir que la primera vez no... las cosas no salgan como uno planifica, y la segunda opción siempre es buena. Está bien, está bien, perfecto, perfecto. Lo cierto sí, es que... Si Martín, un abajo... entrenador, suponte que, como que nunca ha estado dirigiendo en quinta con lo cual... Claro. Eh, bueno, como todo, cuando uno va a cualquier lugar... Y, si, tiene que, tiene haber, que adaptar, claro. Sabe, sí. Exactamente, exactamente. Eh, lo bueno es que, lo bueno y, y que celebramos eh, desde, este, desde este espacio, es que Quinza va a ser una apuesta fuerte una vez más para, para tratar de ser protagonista de la, de la Liga Nacional. Eso es realmente bueno. Sí, bueno, nosotros, a, a ver, vos Fabián nos conoce a nosotros desde la B, digamos. Sí, B, es B, verdad, es verdad. Yeah. Y nosotros siempre hemos hecho el intento, obviamente en, la, en las diferentes competencias que nos ha tocado estar, siempre hemos hecho el intento de tener equipos competitivos en las diferentes categorías. Sí, es sí, una claro. cuestión que yo siempre marco de, de cómo se vive el básquet en Santiago, que eh, tenemos una historia de, de, de, de mucha pasión de santiagueños sobre el básquet, siempre nos exige a nosotros como dirigentes que seamos competitivos, bueno, dentro de lo que podemos, presupuestariamente intentamos siempre tener un plateo competitivo y este año también lo vamos a hacer, digamos, vamos a intentar tener un planteo competitivo para, para ser protagonista. Bueno, a veces no va, a veces no, pero el intento va, lo vamos a hacer como dirigentes. Gerardo, te... cambio de tema, te pregunto por la reunión de la semana pasada en la asociación de clubes, ¿cuál es el balance? y La que tuvieron todos los clubes de categoría A, eh, previamente habían estado reunidos en obras sanitarias también, eh, pero formalmente en la asociación de clubes estuvieron reunidos, eh, se trataron algunos temas, me gustaría conocer eh, el, el balance y que nos cuentes básicamente eh, cuáles fueron los temas más, más importantes de aquella reunión. Sí, este, la reunión para mí ha sido positiva. Eh, hemos podido a, a, este, coincidir en, en la idea de, de, de, de tomar una decisión eh, de lo que viene sucediendo con el tema de los árbitros, de que bueno... Creo que he visto por ahí alguna, alguna crónica interesante, digamos, haciendo historia sobre esta cuestión, que es un tema de larga data, que desde, desde, desde la asociación, de hace más de 10 años que se viene intentando a ver de qué manera vamos a encuadrar la relación entre la organización y los árbitros, y se ha ido buscando una alternativa consensual con ellos respecto a la relación de, de contratos de servicio, pero después nos hacen demanda porque se consideran ellos mismos que están en relación de dependencia. Con lo cual, digamos, nosotros... Este, es decir, no es, que los, no es que los árbitros están en, en, en negro, sino que sí si están todos... No son trabajadores en negro, son... En la relación que hemos estado con ellos son trabajadores monotributistas, uh -huh. que, que están todos en que la organización se ha... En ese sentido, eh, ha efectuado el control pertinente, digamos, de, de, de que estén todos... En Egipto, y como un tributo en la categoría que ellos han considerado ellos mismos que, que tienen que tener, y, y, y para eso nosotros creemos que, como dirigentes, confiamos en las palabras cuando llegamos a, a un grado de negociación, en este caso con los representantes de los árbitros. Sin embargo, lamentablemente, más allá de, de, de, de que hace bastante tiempo que esto se viene acordando así, eh, la ADC viene sufriendo demandas, y lo cual me parece que es bastante desreal esa actitud. Con la organización, fundamentalmente, ¿no? Sí. Eh, ¿Y, ¿Y ves que bueno, se puede solucionar se o encuadrar en, claro, en un marco diferente? Si de un comienzo, si el trabajador considera que él tiene relación de dependencia directa con la organización, bueno, lo hubiesen planteado así hace bastante tiempo, y bueno, capaz que íbamos a vernos obligados o no, o a discutirlo, a, o a consultar a Y terminar, digamos, este, encuadrando bien. Bueno, lo, lo cierto es que ahora tomamos la decisión en función de que hay unos fallos, eh, hay presentaciones, incluso por ellos mismos los árbitros que se han retirado y que consideran que están en relación a dependencia. Y bueno, la, la organización va a hacer todo el esfuerzo económico que eso implica, tener que encuadrarlos en esa categoría como en relación a dependencia y, y lo vamos a contratar en relación a dependencia. Y eso va a significar un 70% de incremento de los gastos que teníamos de una temporada a otra, pero lo bueno que este, todos los clubes hemos tomado una decisión que, que marca con claridad una, una responsabilidad con, con la organización en el sentido de que eh, estamos, no, nosotros estamos tomando una decisión que es para hoy, sino que también que es para el futuro de la liga, o sea, claro. los clubes que vengan el día de mañana, o sea, aspiramos a la, a seguir eh, compitiendo, pero cualquier institución que se sume mañana a la sesión de... Este club se va a encontrar que por lo menos que no se encuentre con una, con una situación que una herencia, digamos, que de pronto tengan que asumirla, ¿no? En este caso, en estos últimos años, creo que la mayoría de los que estamos hoy en la Liga Nacional, tanto en, en la A y en el TNA, que hemos tomado esta decisión de acordar con los árbitros de esta manera, seguimos. Hay pocos, son los que no están más. La mayoría sigue, por suerte. Entonces, este, nos estamos haciendo cargo de un tema que nosotros mismos habíamos tomado la de decisión de de establecer esta receta, relación con los hábitos. Bueno, ellos... ¿Y era, ¿Era necesario, Gerardo, sí. al menos por las solicitudes de los jueces, enmarcarlo de esta manera, definitivamente? Sí, disculpame que no una falta, no te podía escuchar. No, te preguntaba si considerabas que era necesario en, enmarcarlo formalmente, como vos bien describías recién, desde el punto de vista laboral, eh, a futuro porque si no se iban a seguir cosechando de estos inconvenientes que evidentemente complican y mucho la situación económica seguro así es lo que yo quiero dejar bien en claro es eh, eh, que todos este que el marco de negociación que teníamos con, con los árbitros era este o sea, de pronto ellos no tenían por qué hacer ningún tipo de, de demanda este estableciendo que tiene la relación de independencia cuando el marco del acuerdo era otro O sea, si esto hubiese sido planteado hace 10 años atrás, y seguramente, bueno, lo hubiésemos hecho. Pero bueno, a ver, todos ustedes saben que la Liga Nacional también sufre las consecuencias de las crisis económicas del país, digamos. Cuando había crisis de hiperinflación, también sufrimos nosotros. Cuando había crisis de recesión en 2001, también sufrimos nosotros. Y cuando había crisis, también sufrimos nosotros parte de una sociedad y un país. A partir de ahí, bueno, capaz que en ese momento pues, se ha decidido por la crisis económica de, de, de, no, de, de, de este marco de negociación aceptado por todos. Eh, bueno, hoy más allá que estemos en crisis, que ustedes lo saben, igual este, tenemos que tomar la decisión. Digamos, y bueno, veremos de qué forma vamos a absorber ese costo. Bien, Gerardo, esto lo confirmás y está bueno que así sea. Vos, en el caso de que esto no se hubiese resuelto de la manera que lo, que lo resolvieron la semana pasada, eh, ¿considerás que había algún riesgo de que no comience la competencia si esto no se resolvía? No, en realidad, digamos, este, el presidente nos ha informado, digamos, de, la, de, de, de lo que sucedió durante el año, que estábamos, estábamos nosotros, y de lo que se nos viene también en el futuro, Y que había que tomar una decisión hoy. ¿no? Nosotros hemos coincidido que, de todos los clubes, que esta es la, la decisión que hay que tomar. Eh, y, pero eso no, no, es, no es que los árbitros nos han pedido expresamente que hagamos esto. Bien. No, no, no. Nosotros estamos obrando en función de defensa de los intereses de la Liga Nacional porque este, hay presentaciones de, de árbitros, digamos, haciendo el juicio de la Liga. Entonces en ese esquema de relación no podemos... O no hay garantía para el futuro. Entonces, bueno, cambiemos esto y esperemos que ellos lo entiendan y lo acepten. Porque vos sabes que a veces hay otros tipos de intereses en el medio sí, sí. que pueden hacer que a alguno no les convenga este marco de, de, de, de, de establecer una relación de trabajo. es así muchas veces, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos que defender los intereses de la Liga y. Y, y estamos obrando de acuerdo al derecho y de acuerdo a no podemos mirar para acostarlo cuando ya hay fallos que se nos vienen en contra, o sea que no, no podemos decir que no sabíamos, ya sabemos, y hemos pedido un juicio, hemos acordado, bueno, cambiamos. Fabián no, estaba escuchando atentamente y, y la verdad que comparto plenamente el con Gerardo, eh, es una situación irregular que no, que no, que había que hay que encuadrarla o hay que enmarcarla dentro de de algún ámbito legal para protegerse, porque no solamente estamos hablando de los, de los árbitros, sino también estamos hablando de los comisionados técnicos, eh, como así, eh, todo lo que tenga que ver con la apertura de cancha y con, con la puesta en escena de los partidos, y me parece que son todos posibles eh, juicios potenciales, y la verdad, sinceramente, quiero decir también, lo dije el otro día, el domingo de la noche en la red, yo estoy totalmente en desacuerdo, independientemente del... Eh, El marco legal que le asiste o el derecho legal que le asiste a plantearlo, eh, me parece que esto excede lo que es el marco legal, de mi opinión, ¿eh? o sea, no quiero que, que nadie lo tome mal, ni quiero que alguno se sienta mal por lo que yo digo, simplemente pienso que un tipo que labura 20, 30 años en un lugar, eh, sabiendo cuáles son las características y cuáles son las reglas de ese trabajo, eh, que ambas partes cumplen de, de buena manera Después tenés que estar, por ejemplo, en el juicio de septiembre, a Roberto lo quiere un montón, eh, siempre ha sido un caballero mientras ha dirigido la Liga Nacional, pero resulta que se va con un juicio importante que le asiste el derecho, eso no es criticable. Y sigue dirigiendo la asociación Rafaelina, o sea, algo está mal. Eh, entonces, digo, esta, estas cosas me parecen perfectas, que los dirigentes eh, traten de, de ponerlo dentro de un marco, un marco legal, que le busquen la vuelta como para poder... Este, de la mejor a, manera a, posible. Además, este, Fabián, si me permites, este, yo quiero sí, claro. que a nivel, a nivel personal, vos sabés que es un dirigente gremial, es eh, más yo creo que es, es, eh, desde el punto de vista de los planteos que, que hacen los árbitros, yo considero que, que tienen todo el derecho y les asiste el derecho. Yo lo único que estoy diciendo es que si antes si he hecho un acuerdo, lo respeto, no hago un juicio, solo después seguir reclamando y decir no, cambiamos este encuadre, este no es mi encuadre, pero es algo que no, nosotros tenemos derecho como protagonista de esta liga, que es profesional, y eso lo he puesto yo en la reunión. Es una vía profesional, en donde ellos también son protagonistas de la organización, en donde tienen derecho a retirarse y tener su jubilación, su obra social, este, así que a mí me parece perfecto. Lo que, y creo que por eso es que tenemos que cuadrarlos y, y la liga, y yo expresaba con claridad de que la Liga Nacional está, sigue, sigue, sigue estando en un proceso de ir evolucionando en su organización. Todos sabemos que cuando esto nació, nació, eh, nació con, con, de una determinada manera, donde todos pudimos voluntar donde los árbitros han puesto voluntad, donde los jugadores han puesto voluntad, en donde los jugadores no tenían contrato ni garantido, ni siquiera libre deuda, es decir, donde las canchas no estaban en las mejores condiciones, es decir, todo este proceso de años que se ha ido evolucionando, Y se ha ido avanzando, se ha avanzado, eh, somos eh, la única liga que puede exigir que, que podemos mandar el descenso a, a un equipo si realmente no cumple, no tiene libre deuda de los pagos a, a, a, los, a los protagonistas del espectáculo, que son los jugadores de cuerpo técnico, y esto lo eh, aclaro ya que nosotros lo vamos a seguir manteniendo porque es algo que nos orgullece como dirigentes que la liga tenga esto, este, por ahí algunos han querido transversar algunas cuestiones que venimos hablando, que nada tiene que ver... Con, este, con alterar estas cuestiones que han sido positivas y que son positivas. Uh -huh. Todo lo que es positivo hay que sostenerlo. Y este tema de los árbitros, bueno, está dentro del proceso de una liga que está creciendo, que capaz que nosotros hace 10 años no podíamos absorber este costo y hoy lo podemos absorber y entendámoslo así, hagamos el esfuerzo y todos entendamos que los árbitros realmente merecen este, tener un, un marco de relación distinto ¿no? y garantizado que cuando se retiren, bueno, lo que se le garantiza a cualquier trabajador ha sí, bueno. contribuido sí, bueno. a esta organización profesional. Lo que yo, un poco he marcado al comienzo, es decir, si esto hemos venido acordando, no podemos hacer juicio. Podemos decir, cambiemos. De este, eh, eh, no nos sirve esto. Bueno, perfecto. Eso sí, tienen el derecho. Pero bueno, ahora estamos... Ahora, este, estamos tenemos que tomar esta decisión y bueno, creo que es positivo. Y de, está enmarcado dentro de las cosas que tenemos que ir creciendo y que entendamos de que Esto es dinámico, es cambiante y, y siempre permanente desafío, ¿no? De, de mejorar la organización y mejorar el espectáculo, por todo que, lo que... A ver, que viene o mal se viene haciendo, no, no, no. no. Todos, hemos, todos eh, venimos poniendo nuestro granito de arena. Yo siempre he sostenido de que cuando hacemos unas críticas, las críticas son constructivas, que no se, no se malinterprete, eso lo ves desde el año pasado. Es decir, que nos pongamos a trabajar de manera especial, decíamos el año pasado estamos en una etapa de crisis preveíamos que se venían etapas difíciles en el país, que iba a repercutir en la liga, y que era necesario que los presidentes nos reunamos a ver de qué manera nos perdemos lo que tenemos, seguimos avanzando aún más, era que nos ocupemos, y para eso había que reunirse y trabajar no, está, de una manera no. diferente a otros años, digamos. Gerardo, bueno, eso está. En menos esto... que, ojo, en el medio capaz que tomamos decisiones y podemos equivocarnos, no es que no se pueda equivocar. Lo que sí obviamente, es que no puede obviamente, preocupa, eso está, eso está fuera de discusión. ...y la verdad es que nosotros celebramos eso... ...el tema es... Eh, lo, ...lo que arrancó mal... ...fue que haya sido por fuera del marco... ...de la asociación de clubes... ...con esto quiero decir que... Eh, ...no es que tienen que estar los... ...los cuatro de la mesa más básicos en una de las reuniones... ...simplemente que... ...el hecho de eh, hacerlo por fuera de la, de la institución madre... ...es medio complicado a veces de, de, de poder entenderlo... ...de alguna manera... ...porque es lo mismo que si vos... ...en el bloque tuyo del Senado... Eh, hacen una reunión por fuera del bloque y a vos no te invitan o te dejan de costado o lo hacen en un bar y vos vas a empezar a, a ver cosas eh, raras o por lo menos vas a parar un poquito la antena para ver qué está pasando fue pues eso la forma de comunicar yo y nosotros celebramos el tema momento, de los cambios porque además la liga no es la primera pero, vez que pasa un por, por una etapa de, de, de pero, crisis ya. pero está bien pero vos pones un buen ejemplo con respecto a las reuniones yo te voy a hacer una colección. Cuando algún dirigente político ¿no? asuma una reunión de pronto por fuera de bloque para analizar alguna cuestión, porque resulta que el bloque capaz que no está llamando en tiempo en el forma a las reuniones o, o no está viendo de pronto la urgencia de algunos temas, pues rápidamente se actúa políticamente y se lo llama y se dice a un muchacho que está pasando, vamos a reunirlo, no, no se lo ignora, no, se, no, es, no es que no se tome en cuenta, no es que se molesta, en política justamente debe, debe, uno debe tener un muy política. Y eso está pasando, te están, llamando, te están diciendo, che, te estoy llamando la atención, ¿qué tienes que hacer vos como político? No, bueno, sí, está bien, ¿no? tenés razón, bueno, tenés bueno, razón. A ver, esto, esto, por eso yo tocar un tema y yo te lo yo te agarro el guante y te digo, está bien. Pero además de eso, también te quiero contar que la primera, te digo, porque yo he sido partícipe de la primera reunión de Santiago de seis clubes, que yo he avisado que si nos vamos a juntar los seis clubes a, a, y que después pasamos a Paná con diez clubes y invitamos a todos a reuniones de trabajo, incluso lo invitamos al actual presidente. Que obviamente entendemos que en esta dinámica que nosotros queríamos hacer de trabajo, mensual o quincenal, lo que sea, el presidente tiene otras actividades que hacer, tiene que capaz que ir representando la ley de Sudamericana, la ley internacional, tenía otras gestiones que hacer. Si las reuniones que él convoca desde el punto de vista estatutario, nosotros vamos. Ahora esto sería el marco y había que hacer otro tipo de reuniones de trabajo. Yo creo, nosotros hemos tenido siempre esa predisposición. Otros lo interpretaron mal. Lo interpretaron políticamente mal. Esto ya corre por cuenta de que se equivocó. Yo te digo, porque participado que así fue siempre. Ahora, que después, como toda la cuestión, se, se, se lleva al terreno político, y bueno, lamentablemente sí, esto pasa. Bueno, Gerardo, pero vos también estuviste reunido hace algunos días con, con el presidente de la Asociación de Clubes. Eh, con, con un dirigente de Peñarol, con un dirigente de Atenas Bueno, de hecho, la sí. reunión con, con Lava Que hace mucho tiempo que, que se la debían y, y, y vos estuviste presente Y, y se reunieron y Yo pudieron charlar todo de estos temas también porque justamente Justamente, este, y soy de los que digo De que este, para avanzar, seguir avanzando de una manera coherente Por lo menos mi posición de lo que estamos, venimos trabajando Es que lo no posible sigamos bregando en la ciudad de trabajo, de trabajo, digamos, donde vamos a... donde abordamos temas que están fuera muchas veces o que podemos proyectar para el otro año o que nos están pasando en el día a día que por ahí eh, cuando se convoca una reunión, se convoca como, de acuerdo a lo que... Este, a las obligaciones de, de organización y de estatuto. Bueno, nosotros necesitamos tipo de reunión y queremos que te lo dice el club. Y esto es uh lo -huh. que yo vengo sosteniendo, que la política de pronto si que hay una cuestión política no divida a los a los clubes en ponerse a trabajar en cuestiones que son de interés común de los 16 clubes, esta es la posición de Quinza Y esto yo se lo he transmitido a tanto a Peñalol como que a vez que podía hablar con Domingo, lo he hecho más de plata cuando he estado de vacaciones. Yo me reuní aquí en Santiago cuando ha venido el Fero y hemos hablado de estas cuestiones. Él me dijo que era lo que quiero una reunión y yo con, con el presidente, digo yo con el presidente siempre he hablado y siempre he dicho exactamente estas cuestiones. Y bueno, eso lo he ido a certificar de vuelta. Es decir, Y lo ratificamos cada vez que estamos. Eh, claro. Nos preocupa estos temas, no quiere decir que él tenga la obligación de tener la misma mirada. Digamos. No, seguro, seguro. Gerardo, sí, claro. claro. claro. te pregunto, eh, la, el bosquejo de campeonato que se llevaron para la próxima temporada, ¿cómo, cómo lo vieron? ¿La analizaron? ¿Cómo lo vieron? ¿Es, es posible? ¿Les gusta? Bueno, eh, las no, tres opciones, digamos, y estamos analizándola. ¿cuál es la que nosotros consideramos que Estamos analizando, digamos, si, si realmente es, es posible. Nosotros también habíamos tratado de ir este, evaluando y consultando con, con unos matemáticos de la UBA que tuvimos una reunión para que un poco nos explique cómo podíamos ser más este, eficientes tra transmitiendo nosotros como presidente los problemas que nos encontramos y de qué manera podíamos mejorar la organización en ese sentido, teniendo en cuenta que ahora vamos a ser 18 clubes. Pero bueno, pero por suerte también la, el comité ejecutivo con bueno, el presidente... Tenían elaborado tres opciones, lo estamos viendo, lo estamos analizando y bueno, si, sí, seguramente, bueno, yo creo que ese, yo creo que en el fondo es, no, no es un tema que, que sea polémico, digamos, de qué manera vamos a jugar. Nosotros teníamos en realidad, lo único, hay dos, hay dos cuestiones que sí venimos debatiendo en todo este tiempo. Una que para nosotros este tema de, de que la primera etapa se, juega, se sube en medio punto nos parece que es to totalmente contradictoria con la idea de que la competencia eh, de, de apostar por una competencia más alta, digamos, ¿no? porque estamos dando señales negativas yo siempre recuerdo el, las declaraciones de Fernando Duró, partido 15 con libertad este año, jugaba un día, creo que viernes con 15, terminando la primera fase y jugaba el domingo, arrancábamos creo la segunda fase entonces él declaró públicamente y bueno, el justo, nos toca jugar con 15 el viernes y el domingo, bueno, yo preferiría ganar domingo, no el viernes Digamos. Por el tema del arrastre, ese, Gerardo. Claro, por el tema del medio punto, entonces y bueno, si eso lo traducimos a que todos pensamos así, los jugadores pensamos los dirigentes, entonces yo en lugar de traer los americanos de nivel al inicio de temporada, vos lo traigo en la otra por ejemplo, ¿no? Entonces, si, y eso no es bueno para, para una competencia que debería ser desde el comienzo, con señales claras entonces para nosotros ahora venimos hablando de plantear de que, de que no haya arrastre de medio punto Y arranca varios puntos, esto de que la norte es más fuerte que la sur, la sur más fuerte que la norte, a ver, esto es varilla. Un año puede ocurrir que una zona sea más fuerte que la otra, pero sí. no es así. Nos parece que este deberíamos, desde el comienzo, las señales claras. No no, no, pueden, no podemos tener nosotros medio, por ahí algunos clubes, otros no, o algunos especular y que, y que sea un poco más distendido la primera fase que la debería ser desde el comienzo, digamos considerás que para sí. ¿Considerás que para la reunión de la próxima reunión en la asociación de clubes, el 11 este tema de la competencia, si bien todavía falta mucho eh, fundamentalmente creo que la gente, el hincha se pregunta cómo se va a jugar porque la temporada que viene vamos a tener dos equipos más en la liga considerás que para la próxima reunión esto tal vez sea uno de los temas que se sienten a, a ya resolver para darle forma definitiva Sí, yo creo que sí, no, eso creo que. A mí me parece que ese tema lo vamos a resolver rápidamente, no es un tema que no sea conflictivo. Lo único que sí queremos plantear es que queremos que se... no haya rastreas en medio punto. Eh, después también sí se conversó bastante y estamos de acuerdo con, con la idea de, de, de cómo jugar el Super 8. Bien. Es un una idea mixta entre que lo venimos pensando nosotros, nos parece perfecto. ¿Y, que, y ¿Cómo, cómo sería, Gerardo? Hablar? En primer lugar, el concepto de decidir rápidamente qué, qué, qué lugar vamos a jugar. Uno de los temas que nosotros venimos planteando es decir que nosotros deberíamos saber con un año de anticipación qué ciudad va a organizar el Super 8, porque tenemos que darle mucha difusión mucha publicidad, darle la oportunidad al organizador que trabaje y realmente le sea un reto económico y a la liga también desde el punto de vista comunicacional y deportivo. Entonces cuando vos decides cuál va a ser el que organiza, faltando 20 días, y todos sabemos que por más esfuerzo que hagamos, No, no, 20, no hay tiempo no, no, no para uso. nada. Bueno, esto es un tema que se decidió que el presidente estuvo de acuerdo. Vamos a tomar rápidamente la decisión antes que arranque el torneo y vamos a saber dónde se fue el Super 8. En primer lugar, que es positivo para mí. Y luego de que, este, por una cuestión de costo, y también nosotros somos de idea que lo más apasionante que tiene la Liga Nacional son los, son los playoffs. Podríamos jugar el Super 8, jugar primero, hacer una ronda de playoffs y quedar con cuatro equipos y que la idea es que tiene el presidente y que estamos de acuerdo con el comité ejecutivo y terminar jugando los cuatro los cuatro las semifinales digamos en, la, en esta sede o sea se dio sí, super 8 sí, en sí. dos etapas claro o sea super 8 si igual primero playoff eliminatorio para quedar y la semifinal sería en una sede ok o sea es el mismo esquema nada más que eh... En lugar de estar jugando la eliminación en una sola ciudad, la primera eliminación se hace con ventaja deportiva, obviamente, con la ubicación, lo cual también es una motivación. Eh, y además también, eh, vos dices, bueno, yo tengo ventaja deportiva, voy a jugar de local, eh, clasificar al Super 8, obviamente, sirve, eh, voy a tener una recaudación, vamos a tener, obviamente, estadios llenos, seguramente, y esto contribuye al, al espectáculo televisivo, que es lo que venimos sosteniendo. Me parece muy interesante, vos. Que algo, támonos, támonos. algo que había planteado Proenter buscándole una forma de juego nueva al Super 8 exactamente, Bien. y que nosotros le habíamos planteado también cuando hablábamos el año pasado eh, Fabián, y eso vos lo sabes a la gente sí, sí, que, sí, que, sí. Que, que venimos con esa idea Así que estamos coincidiendo un montón de cosas ¿Ves que cuando nos ponemos a trabajar de forma conjunta va, más, más va a haber coincidencias que coincidencias Pero que eso es que eso es lógico porque eh, uno sabe que los dirigentes hacen un gran esfuerzo para poner un equipo en cancha competitivo y el que no tiene un equipo competitivo porque no tiene más dinero también hace un esfuerzo para poder jugar de la manera que juega. Y, y lo que va a tratar de hacer es siempre eh, tratar de mejorar y de, y de las condiciones de trabajo. Eso está fuera de discusión. El tema a veces son las formas y los momentos eh, y la forma de comunicarlo, que es muy importante. Y, y, y me parece que, que la, la gran discusión este, eh, pasa por ahí. Eh, yo creo que a medida que vaya pasando el tiempo, esto se va a ir aplacando muchísimo, porque en definitiva, todos los que estamos dentro, dentro de la actividad, eh, cada uno con sus intereses, eh, aquel que no lo tenga sin intereses aquel que lo tenga con los suyos, aquel que tenga mayores intereses con mayores presiones, mayores compromisos, todos queremos lo mismo, que esto siga creciendo, que esto se se mantenga, como hace 30 años a, este, a, este, a esta parte, así que eh, eso está fuera de discusión sabemos que, que yo sé que Kimsa quiere salir campeón de la liga y si no le interesaría la competencia no, no pondría un equipo competitivo después, bueno, los jugadores las circunstancias, los rivales todo influye para que esto se dé o no se dé, pero yo sé que vos, Gerardo ya estás pensando en invertir un dinero importante para poder darle a la gente de Santiago del Estero un título de la liga nacional, entonces mal puedo estar yo pensando que vos querés hacer daño, eh, vos, ya, porque estamos hablando con vos, u otro equipo, sí. a la competencia. No, para nada, y como muchas veces yo lo he expresado, a ver, a, a veces hace, hace falta ese tipo de cosas, y hacer un alto, digamos, como yo digo, la jornada, analizar y ver qué está pasando, tenemos problemas, bueno, a ver cómo lo resolvemos y seguimos adelante. Y es muy importante la opinión de todos, y es muy importante, yo digo también incluso, hasta la opinión de los clubes de TNA, que son, forman parte de la Liga Nacional. Es decir, eh, todos muchas veces hablan de, de los equipos importantes, de, de los protagonistas, de los ocho, de los seis, de los cuatro, lo que sea, de los históricos, pero esto se sostiene, lo sostienen desde las federaciones en cada una de las ciudades, eh, como, la, como el Torneo Federal y el Torneo de Ascenso. Es decir, Nosotros hoy tenemos jugadores que han pasado por todo eso, digamos, han pasado por la escribita de básquet, después han pasado por el Federal, otros han pasado, ahora digamos han pasado por el Federal, otros pasan por el TNA y después ya A. Es la... claro. decir, todos contribuyen para que hoy tengamos los jugadores que tenemos. Entonces, tenemos que atender, si hay un club de TNA que tiene un problema, que hace un gran esfuerzo para juntar, por decirte, 4 millones de pesos, se matan para poder juntar esa parte y están en el TNA. Que tenemos que tener un respeto y diligencial de atenderlo, de escucharlo, a ver qué pasa. Más que seguramente en el medio de esto, el pobre debe estar cometiendo algunos errores, debe tener, capaz que no pueda tener el, el piso que necesita o no pueda tener este, la iluminación que todos le exigimos. Pero está haciendo un gran esfuerzo, primero, en primer lugar, poniendo, eh, que que haciendo competir a, y organizar y, eh, a los jugadores que además nutren al teniente y después nutren a la... Y bueno, vamos a escucharlo y vamos a ver de qué manera la organización contiene todo eso. Digamos, esto es la mirada que yo puedo aportar porque a mí me ha tocado pasar desde abajo y, y, y los entiendo a todos, y, y valoro a todos. Al, al más grande, lo respeto por lo que significa su trayectoria. Pero no lo dejemos de mirar al otro, que el otro también eh, participa en esto y, y contribuye, claro. digamos, a, a la organización. Así que bueno, de eso un poco es lo que se trata todo esto, porque no es que tengamos problemas solamente los de edad, digamos. No no, no, no, no, seguro, o sea, seguro. ¿Vos lo conoces? Que, que, todos tenemos problemas. Bueno, tampoco es para que nos matemos, digamos. sino decir ¿una vez que hacemos? ¿Podemos hacerlo juntos? ¡Hagámoslo! Eso se trata. Gerardo, el agradecimiento, un abrazo grande. Seguiremos hablando. Eh, no, muchas gracias. Con usted, el correr del receso. Por estar, <coughs> por estar, por mantenerlo, por mantener... Este con su programa tanto todos los días como los días domingos si sí parece que si eh, sí, eh, ustedes cuando no hay liga nacional parecería que estaríamos jugando de la manera en que difunde la competencia y bueno, ustedes y todos los que están todos los medios de comunicación los periodistas de Prevasca de en todo el país gracias o sea, Gerardo, si un no abrazo grande eso, aunque por ahí me den con un caño yo igual estoy No, no, no te, prefiero, te damos como no, no, un caño Pero no, no, no te la tomen No, te la no tomen, te la tomen no Pero yo prefiero yo. eso, prefiero eso a que no nos tomen en cuenta. Siempre digo eso, siempre transmito esto. Nosotros tenemos, necesitamos, este, somos una gran familia. Y ustedes hacen también un gran esfuerzo. Todos hacemos un gran esfuerzo. Entonces lo primero vamos a respetar entre todos. Eso es lo importante. Gracias. Bueno, Gerardo, un, abrazo. un abrazo enorme y gracias por el tiempo. ¿eh? No, gracias a vos. <coughs> Hablamos con Gerardo Montenegro. Empezamos hablando de Kimsa, terminamos hablando de, de cuestiones que tienen que ver con lo institucional, con el futuro de la Liga Nacional, una buena charla donde Gerardo ha despejado un montón de dudas que se habían generado a partir de la reunión de la semana pasada, como por ejemplo la decisión de los clubes de enmarcar laboralmente a los árbitros y a los comisionados técnicos de otra manera, a ver, desterrando la idea de algún rumor <coughs> perdón eh, que estuvo dando vueltas eh, con respecto a eh, que los libredeudas deudas no sigan existiendo con, el, con, con la forma que se están ejecutando hoy, diciendo Montenegro que eso va a seguir estando exactamente de la misma manera, y aclarando tal vez un poquito cómo viene la baraja de acuerdo a la competencia de la temporada que viene, que con el gallego algo durante la semana pasada también le, le fuimos contando. Si bien bueno, no lo fue, confirmo, la nota. fue tranquila, fue relajada, eh, más o menos quedó claro que que Santander es va a ser el técnico, no lo afirmó obviamente, no lo afirmó pero este, todo indica que va a ser Santander el técnico y que inclusive ya se han barajado eh, nombres de posibles contrataciones, un equipo que arranca temprano a manejarse un equipo que quiere asegurarse los, poco, los pocos buenos jugadores que puede llegar a ver Y en una situación de liga, yo quiero ser, tratar de ser lo más justo, como uno trata de ser en, en el día a día, ¿no? Y, y reconozco el, el gran esfuerzo que hacen los dirigentes del básquetbol argentino para, para poder poner a los equipos en forma competitiva. También a veces uno no lo dice porque le parece como que, que se tiene que sobreentender, pero también deberían... Eh, Los, los dirigentes, ya que están, un, están en reuniones permanentes, el Grupo de los 13, G13, entre ellos mismos deberían, este, para bien de ellos sería, ¿eh? este, ya que están con el tema del derecho como el derecho del tanteo, deberían buscarle la vuelta al tema de los contratos más largos para no todos los años tener que cambiar de equipo, al tema de eh, ver de qué manera ellos pueden manejar más el tema de los rendimientos de los jugadores, en cuanto a, a la relación que tiene el rendimiento con el contrato que, que pueden tener. O sea, hay un montón de cuestiones que, que, no, que no están tan mal, pero que tienen que ver con eh, este hecho de juntarse. Yo sigo sosteniendo lo que le dije a Gerardo. A mí lo que más ruido me hizo fue el hecho de que se hayan juntado por fuera y, y no por dentro del ámbito de lo que es la asociación de clubes.